¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá estamos, bien, muy bien Imagino que contento con esta posibilidad de volver de a poquito Sí, sí, este... En realidad habíamos tenido un poquitito dulce allá por marzo Y después se volvió a cortar uh -huh. eh, Después de haber vuelto También en tu teléfono también trabajamos bastante, ¿no? Al aire libre, tuvimos bastantes actividades Y bueno, nos agarró esta esa segunda ola Cortamos todo de vuelta Eh, y bueno, ahora cuando se empezaron a hacer las nuevas reaperturas eh, bueno, nos embalamos de vuelta y empezamos, ¿no? Este, de a poquito, en, ya en septiembre con las clases este, presenciales uh -huh. y, y por supuesto con empezar con la comedia del Pilar a, a empezar a, a rotar con la obra, ¿no? A girar, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, sí, sí, a poquito se va aumentando el aforo estábamos en un 30 en un, en un 50 eh, y también notamos que que la gente se va animando más, ¿no? A medida que se va vacunando, que se va sintiendo segura, se anima más a, a tomar talleres, a verse una obra de teatro, lo vemos también en los bares, en los restaurantes, ¿no? Que uh -huh. De a poquito se va animando, ¿no? Como que la vida social este eh, se, va, se va recuperando. Uh -huh era un espacio necesario ¿no? esto de encontrarse todavía con el saludo del puñito a la distancia, con el barbijo sin, sin quitarnos en espacios cerrados, a pesar de que se abrió se posible también en lugares abiertos pero, ¿cómo, ¿cómo lo van viviendo? ¿cuál es la respuesta del público? de, de, de la gente que concurra habitualmente a, a Torrente que disfruta de ver la Comedia del Pilar ¿cómo van siendo estos primeros encuentros? ¿es como un desahogo? ¿cómo lo van viviendo ustedes? Mirá, fue muy emocionante cuando volvimos en septiembre, los primeros días de septiembre, volvimos con una obra que se llama La Espera Trágica, de Pavlovsky. Eh, volvimos ahí los primeros días de septiembre. Y bueno, fue muy emocionante haber escuchado este, los, los aplausos en el Salón de Torrente, ¿no? Después de, de más de un año. Uh -huh. Porque el año pasado, al principio este estuvimos haciendo actividad, pero en el patio de Torrente, al aire libre, que tenemos un, un lindo patio. Pero bueno, el salón estaba ahí, este estaba ya adormecido, y bueno, este, eh, los aplausos volvieron a, a cobrar vida y realmente fue, fue muy emocionante, ¿no? por, por más que seamos poquitos eh, por ahora, pero pero bueno, era era necesario ese ese reencuentro eh, durante mucho tiempo, la gente, los actores, las actrices, los alumnos, estuvimos metiendo realmente una garra bárbara a, a, a la virtualidad, a conectarse de la casa, de y realmente es para valorar destacar, ¿no? este, todo, todo, todo este año y medio que hemos pasado, sí, ¿no? Este, bueno, que de pronto volvamos a este contacto, realmente fue fue, fue motivo, no fue mm. motivo. ¿Cómo van preparando lo que resta de este año si las cosas siguen como hasta ahora con esta baja en los contagios, con el avance de la vacunación? Mira, estamos en maladísimo, mm. a nosotros nos dan un poquitito de Nos, dan, nos dan un poquitito ahí de, de, de todo y le damos para adelante, estamos muy embalados. De hecho ya estuvimos ya girando con la comedia, estuvimos un fin de semana en Gualeguaychú, estuvimos un fin de semana en Las Flores, que es algo que hacíamos... era parte de nuestra rutina, salir. Eh, nosotros no no, no, no creemos que, eh, que tenés que abrir la sala y que la gente te venga. Bueno, nosotros vamos a buscar a la gente nos no, no gusta eso salir con contactarse con otras salas con otros espacios independientes con otros públicos eh, y bueno también el volver a, a llenar el tanque de nafta subirnos todos arriba del auto cargar la escenografía los cachivaches y salir de, de, de gira este eh, realmente fue también muy muy lindo muy muy bonito en septiembre eh, y bueno ya ahora en octubre ya después de tanto tiempo armamos la agenda la famosa agenda, arrancó este fin de semana pasado en torrente este, de vuelta con, con la capacidad este, con capacidad limitada pero bueno este azul infinitos uh -huh. dentro de, de, de la capacidad que estamos manejando eh, para destacar la gente la gente viene sobre la obra, todos con barbijo, una disposición bárbara para a tomar la temperatura, a no ponerse el alcoholcito de gel, a no bajarse el barbijo en ningún momento, no hay que retar a nadie, la gente realmente ha tomado conciencia y eso está muy bueno, está muy bueno eh, que nos sigamos cuidando. Uh -huh. y, y bueno, ya esté preparando más funciones para este mes, eh, ahora el, el idea nuestra con la Comedia de Pilar es, primero este, ir recuperando Todas las obras que teníamos eh, eh, en cartelera, como quien dice, ¿no? Que tenemos este, en el repertorio, ¿no? Eh, ya recuperamos este, La Espera Trágica, ahora estamos restrenando en estos días No Sufrás Por Mí, la obra de Hernán Nemi, sobre la vida de Norita Gortiñas. La vamos a estar restrenando el viernes eh, 15 de octubre en Torrente, eh, el 21 y 22, Eh, no, 20 y 21 uh -huh. volvimos a los colegios con el teatro vamos a estar haciendo una función en la escuela media 9 de Fátima Qué a la gente bueno. libre en el patio así que, pues, también era otra cosa que también, con la comedia también es eh, eh, no solamente, eh, es ir a eh, eh, eh, es ir a los colegios uh -huh. eh, o que los colegios vengan a ver ¿no? ese contacto uh -huh. con el público joven eh, empezar a formar de a poquito espectadores, ese pibe que a lo mejor de una obra se puede entusiasmar y el día mañana te puede hacer un curso de teatro y puede seguir la senda del teatro o puede este, seguir haciendo a ver obras de teatro, entonces me parece importantísimo el contacto con con la comunidad educativa, ¿no? Que siempre fue tan, este, tan constante de la comedia del Pilar, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar en la escuela media y después vamos a estar el, eh, el domingo 24, seguramente va a ser a emoción total, vamos a estar en el Teatro Municipal de Morón eh, van a hacer una, un fin de semana este, toda una una celebración hacia Anodita Cortiñas, este y vamos a estar nosotros el domingo 24, si va a nosotros por vino Teatro Municipal de Morón. Seguramente Anodita va a estar, uh -huh. este, porque es este, vecina es de la, de Le queda, cerquita, eh, de casa, Norita, eh, le queda cerquita de la casa, no uh -huh. ahorita Así que bueno, y ahí estamos y, y ya estamos ensayando Eh, ...dos obras que también estábamos laburando... ...calculo que para noviembre y diciembre ya las tendremos... era este Verona y la otra eh, se me murieron de los brazos... ...ya la estamos volviendo a, a reensallar... Eh, ...entro veces seguimos con, con, los, con los talleres para adultos... ...para niños, niñas, adolescentes... ...vamos a meter este este mes un taller de títeres... ...taller de clown... Eh, ...y va a vamos a hacer la primera muestra presencial de los alumnos y las alumnas de, de Torrente que hasta ahora la venían haciendo con Zoom uh -huh. eh, así que a fin de mes vamos a hacer la, la, la primera muestra presencial ojalá la podamos hacer en el patio de Torrente para ya dejarlo inaugurado oficialmente, ese otro espacio tan lindo que tenemos ahí eh, y bueno Daniel, estamos ahí, a full con tú, no, no, no paramos Tremenda agenda tiene para este octubre Sí, sí, hermosa hermosa Nos vamos hermosa y... y, y y es interesante porque uno antes lo tomaba como algo rutinario uh -huh. y ahora se puede asegurar que cada función, cada ensayo, cada encuentro con, con el otro, con el compañero, con uh -huh. la compañía realmente es es, es es inigualable, ¿no? Este, uno, este, la, la pandemia, si bien fue una una, una macana, bueno, sigue estando la pandemia, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, uno le permite evaluar un montón de cosas. Sí, este, no. y, y bueno, una una de esas es este este encuentro, que sin encuentro no hay teatro. Uh -huh. Uh -huh así, uh -huh. es así pensaba en eso mientras te escuchaba, ¿no? ¿Cómo vamos a cómo empezamos a valorar ya desde una cuestión cotidiana del abrazo, del encuentro, ni hablar de la, la presencialidad en los de habitar los espacios, de habitar el, el teatro, de habitar la sala, de encontrarnos en el patio al aire libre. ¿Cómo vamos a empezar justamente, a, a, o espero que pueda que pueda ser en ese sentido, que vamos a valorar profundamente estos encuentros que, que lo tuvimos vedados para cuidar la salud durante un año y pico y que ahora de poquito vamos pudiendo empezar a, a recuperar y se viven así, ¿no? Con, con, con mucha afectividad. Totalmente, hacer y antes de hacer también arranqué, bueno, ya desde hace muchos años, ya casi 20 años doy clases este en la en el Teatro Ángel Alonso, es el Locke de Vega, uh -huh. en el Teatro Municipal de Alcalá de Pilar, eh, y bueno, y, y, y, y el lunes y martes fue bueno, de vuelta, ¿no? Volvimos a la presencialidad también con los talleres en el en el Teatro Municipal de Alcalá de Pilar uh -huh. y también, ¿no? Es que yo que yo quiero y amo muchísimo. Bueno, uno uno este nació ahí y, y bueno, siempre este gracias hacia hacia nuestra sala municipal, así que también hacer ya desde que arrancamos este y bueno, también fue muy emocionante volver a, a pisar le, el tablado del de, de, del teatro Axel Alonso. Así claro. Que eh, está bueno, está bueno que se que, que se sigan este reabriendo todos los espacios y bueno, y por supuesto no relajarnos y siguiéndonos uh -huh para que esto siga, ¿no? para, para, para seguir adelante eso es fundamental Martín, felicitaciones por este reinicio por este reencuentro, solamente nos vamos a dar una vueltita ahí por Torrente alguna de las Cuando presentaciones quiera. de No Sufras por Mí, para, para poder acompañar también, este mes de teatro en, en Pilar, un abrazo enorme bueno, un abrazo Dani, a todo el equipo de, de la radio, y bueno muchísimas gracias como siempre por, por el apoyo, estos es Teatro Independiente Teatro a Apulmón autogestivo y, y bueno este, que nos acompañen con la discusión es realmente fundamental para nosotros un abrazo enorme abrazo enorme aquí siempre dispuestos a contar las bellísimas propuestas de torrente gracias gracias a mí. abrazo gracias, gracias. abrazo